¿Cómo ves eh, para la pretemporada? ¿Cómo lo ves a los chicos? ¿Cómo te sentís vos? Eh, ¿Cómo lo veo los chicos? Bien, entusiasmados, eh, con mucha ganas de, de arrancar, de aprender, de seguir eh, entrenando eh, con fuerzas, intensidad, que es lo que buscamos. ¿Y cómo me veo yo de cara al año? Bien, contento, con ganas de, de apostar a más, eh, de, de ir un pasito más de lo que hicimos el año pasado eh, y siempre contento. Eh, también jugás eh, ¿cómo, cómo vas a llevar este, por así decirlo, doble rol eh, es un, un desafío me imagino si, sí, lo vengo haciendo hace rato, si viene eh, el año pasado y por ahí eh, es el que tuve más eh, participación en lo que es la primera eh, lo lleve bastante bien eh, lo hago a gusto porque ese club donde nací, donde me crié, donde estuvo toda mi familia así que Bienvenido sea, me gusta lo que es la parte de entrenamientos, de ser profe y más que nada de, de ser jugador, así que eh, un desafío más, eh, se viene un año duro en, con respecto a lo que es eh, la primera, los entrenamientos, eh, así que vamos a dar pelea para estar eh, eh, ganar un lugarcito donde sea. Y por último, bueno ¿a qué se apunta? ¿Cuál es el objetivo eh, que se tiene ¿no? de todo esto? Veo que es un entrenamiento muy intenso, lo mismo que conversamos recién. ¿A qué se apunta? No, lo que se apunta primero es, es a formar a los chicos como, como personas y después eh, formarlos basquetbolísticamente. Para que el día de mañana cuando ellos pasen a la categoría... U13, que son ya las, las formativas, eh, las que compiten, digamos, pero formativas ya son las que compiten, tengan una idea de juego y que el profe pueda seguir eh, un, un camino. La idea de este año es ir todos eh, seguir todos una misma línea, así que eh, vamos a empezar lo que es mini minibasket, vamos a empezar con una cosa para darle continuidad a lo que sigue en U13, U15 con Wally, y U17 y 19 con la vieja y si Dios quiere, de acá a 10 años con con Matías en primera, así que la idea es darle una continuidad eh, para que los chicos no siempre que hay un año no empezar de cero y sino seguir con lo que venimos trabajando desde el año anterior.